...se empieza a debatir si este proyecto que va a permitir... ...que el servicio de transporte público urbano sea ministro. Sí, efectivamente, eh, se comienza hoy a debatir en comisión... ...hemos sido convocados a los fines de eh, discutir... ...los dos proyectos que envió el Ejecutivo. Empezar el tratamiento, en realidad, ¿no? Que es el proyecto de la rescisión por mutuo acuerdo y el proyecto de creación del ente en realidad se le modifica el objeto social al ente municipal de servicios urbanos se crean dos gerencias la gerencia del ENSU tal cual está con H digamos eh, de higiene urbana eh, que va a seguir tal cual con su gerente y el convenio de camioneros y una gerencia nueva del ENTU que es el ente de transporte urbano, eh, con los trabajadores de UTA, que son quienes ahora eh, revisten en la empresa que, que se retira, ¿no? a partir del convenio. Eh, Me dice, eh, piensa que esto eh, va a comenzar un tránsito nuevo para la municipalidad y para la gestión? Eh, ¿Cuándo se podría comenzar una normalidad con el servicio? Pienso porque hoy también hay un paro, eh, no le han pagado a los trabajadores y los trabajadores tienen que volver a cobrar un nuevo sueldo con la empresa. Eh, la normalidad en el servicio va a empezar cuando termine la pandemia. Obviamente el transporte público, ustedes saben que es uno de los, eh, digamos, servicios más eh, que más preocupa al gobierno de la nación y establece pautas muy rígidas a efectos del transporte, por eso incluso en la ciudad en este momento circulan con frecuencias del día domingo eh, a efectos de que, bueno... Eh, se use solo quienes imprescindiblemente lo necesitan y con los cu debidos cuidados, digamos, asiento de por medio, bueno, lo que ustedes conocen respecto de los protocolos eh, para la circulación. Eh, respecto de la decisión, yo creo que es una decisión histórica del Intendente Di de Napoli, eh, son de esas decisiones que implican cambios estructurales Eh, que vienen a dejar una, una huella en la historia de, de la ciudad. Eh, hace eh, rato, digamos, eh, primero el intendente lo dijo durante su campaña, la viceintendenta también, eh, que de ser posible iban a eh, municipalizar o estatizar el servicio de transporte urbano de pasajeros. Bueno, cinco meses de gestión, eh, está cumpliendo con uno de sus objetivos primordiales, por lo menos la decisión la tomó y la está tratando el Consejo. ¿no? ¿Qué consideración tiene respecto a que la UTA haya pedido un gerenciamiento también? La UTA no pidió un gerenciamiento que yo sepa. Eh, la UTA lo que dijo, o por lo menos lo que yo tengo entendido, eh, es que eh, le interesa participar en la, eh, digamos, elaboración de recorridos Eh, porque de eso conocen, obviamente, son quienes están en la calle. Y nosotros no tenemos problemas con los trabajadores, eh, somos peronistas y nos hemos llevado siempre bien con ellos. Eh, obviamente tenemos, vamos a tener intereses diferentes, nosotros vamos a ser quienes vamos a tener que conducir la empresa y ellos son los, los trabajadores, pero en esto... Eh, Me parece que eh, la UTA puede ser de gran colaboración. Sin la necesidad de estar a cargo del gerenciamiento. Sin la necesidad de estar a cargo del gerenciamiento, ¿no? El gerente lo va a nombrar el intendente y, bueno, ya oportunamente dirá quién ocupará ese lugar. Eh, quién va a ser el gerente del tu digamos, llamémosle de esa manera. Eh, respecto del nombre y del logotipo de la nueva empresa... Está un artículo del proyecto que establece que eh, se va a hacer un concurso eh, sobre determinadas bases y condiciones. La Autoridad de Aplicación va a ser la Secretaría de Cultura y Educación para que sean, digamos, algunos actores de la ciudad eh, quienes este, pongan el nombre y el disorgotipo. ¿Se espera una salida ordenada, digo, con la empresa? ¿No va a haber reclamos de ninguna de las dos partes? ¿Se habla de una deuda millonaria que tiene la empresa para con bueno, la municipalidad en acta de infracciones? Eh, las actas eh, están siguiendo su... Hay dos eh, respecto de las multas. Sí, usted, las actas son multas. Esas no formaron parte del convenio. Eh... La, hay dos, eh, digamos, están por dos vías diferentes. Hay multas que ya están verificadas en el concurso, ustedes saben que la empresa está concursada. Eh, hay multas que ya están verificadas en el concurso, lo hizo la gestión anterior. Y hay multas que están siguiendo el trámite administrativo que oportunamente se verificarán. Las unidades van a estar por un año, que van a continuar de, de autobuses, el al menos, ¿el leasing cuándo ya se haría...? Se pediría... el, el, lo que se trata, el proyecto que se trata hoy trata de tres cosas, eh, digamos, el proyecto de rescisión es la rescisión por mutuo acuerdo sin indemnización para las partes. Tengan en cuenta ustedes que eh, autobuses había planteado varios reclamos a la municipalidad. Eh, que, que deja sin efecto con este convenio. Eh, lo segundo es la, la re, asunción de responsabilidad de la municipalidad respecto de la planta de trabajadores, que son 69, eh, de los cuales 56 son choferes. Y el tercero es la alocación de las unidades, que se hace es así. Eh, en compensación de las tasas municipales que adeuda, eh, que bueno quedarían como pago de la locación de los eh, vehículos, de las unidades que queden en Santa Rosa. En cuanto al predio, van a continuar con el mismo que tiene Es una tratativa diferente. Eh, en realidad eh, hay que buscar un predio que tenga dos fosas, que tenga un surtidor. No hay tantos predios así, así que posiblemente mantengamos, por lo menos a priori, mantengamos una, este, o intentemos una negociación con la gente que tiene el, el predio hoy. ¿Saben qué estado están las unidades? En eh, un, diferentes estados, pero todas en estado regular, eh, en diferentes estados, eh, pero es lo que, eh, digamos, las unidades de las que se puede disponer para eh, comenzar el el servicio, no, eh, digamos nosotros pretendemos comenzar el servicio a cargo de la municipalidad el primero de junio. ¿En